Fue la marcha mundial de la marihuana este fin de semana, el sábado. Desde, la 14, desde las 14 horas eh, se partió desde el parque Las Heras eh, compartiendo información sobre el uso del cannabis, sobre el cáñamo en general analizando un contexto nacional en el que eh, hay un gran retroceso en materia de salud, de derechos y conquistas canábicas, en donde hay dudas sobre el Reprocan sobre el bloqueo al registro de semillas del Inase el aumento de la criminalización y persecución a quienes cultivan y con reflejo de esto Eh, estuvo muy presente este contexto eh, que está viviendo la Argentina en una marcha que es mundial y en donde eh, El Resaltador que es un medio que yo sigo mucho de Córdoba y recomiendo resaltador.com.ar eh, publica, publica en, su, en su nota sobre el tema eh, un flyer de Alpaca Masca, mujeres canábicas de acá de San Marcos Sierras para hablar sobre cómo fue la marcha mundial de la marihuana este sábado estamos con Iris Nazo del otro lado de la línea Hola Iris, ¿cómo andás? Hola, buenos días Charlie, buenos días a todos, muchas gracias por comunicarte, bueno. gracias por el momento del espacio Gracias gracias a vos siempre por atender, por estar pasando data, eh, contanos cómo se vivió un poco Primero, eh, ¿fue Alpacamasca de San Marcos nada más? ¿Sativa por ejemplo fue? ¿O fueron eh, independientes? ¿Cómo fue la comitiva que salió de acá de San Marcos para, para participar de la marcha? No, en realidad nosotras venimos participando solo como Alpaca Masca. Bien. Sí, estamos trabajando con un montón de organizaciones de eh, Córdoba. Somos varias organizaciones las que nos encargamos de organizar la Marcha Mundial de la Marihuana y la Marcha Nacional. Y bueno, y trabajamos varios proyectos en conjunto también y eso está bueno somos un grupete bastante unido y somos varias organizaciones eh, cómo, cómo eh, eh, a, hablaba habría la nota dando un contexto un poco de lo que de lo que viene pasando con los retrocesos en, en nuestro país con el nuevo gobierno de ultraderecha de Javier Milei y cómo se cómo impacta esto en San Marcos en particular bueno impacta como en todos lados la verdad es que estamos con un déficit en la asistencia al Reprocan Eh, con los acompañamientos a tratamientos complementarios a la inscripción eh, digamos, afecta como en todos lados no, o sea, la ley es para todos en las áreas productivas también o sea, las organizaciones necesitan eh, hacer una readecuación para poder continuar en la en la órbita eh, bueno, los cultivos todavía se, se están viendo a quienes les permiten los la continuidad y a quienes no, o sea, estamos en un momento muy bisagra en donde eh, los resultados están a la vista, ¿no? O sea, seguimos criminalizados por eh, sembrar salud, como decimos nosotros, eh, estamos justamente en esta marcha mundial de la marihuana, eh, lo que se solicitó a, en Argentina fue justamente una nueva ley de drogas y... Eh, el, Eh, una reparación histórica a a las personas víctimas ¿no? de, de, de la marihuana Bien. entonces eh, privadas de su libertad participaron en, con nosotros varios espacios, aparte de organizaciones canábicas, participaron organizaciones de salud, participaron organizaciones de prevención participaron eh, programas de universidades, o sea, estuvimos bastante atentos con respecto a todo lo que se viene proclamando también para acá, para Córdoba. Eh, nosotros puntualmente estuvimos en el área de eh, dispositivos de salud integral, Ajá. en donde, bueno, justamente se hicieron testeos, se dio información, eh, se, se, se, se colaboró con la gente también a sacar dudas de todo lo que está pasando no, en, en los registros. Iris, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde la Garabato. Eh, Hola Nico. Quería recordar que la actual legislación es la de López Rega de 1974. Esta ley criminaliza el cultivo y eh, eh, persigue a los usuarios medicinales. Eh, eh, una salvedad a esta ley fue cuando se lanzó el, el Reprocan, el registro de productores de cannabis, que dejaban un marco legal a, a la gente que tenía en, en sus domicilios plantas. Eh, hubo una amenaza eh, hace unos meses de que este registro se iba a eliminar, eh, creo que fue un, un comunicado no oficial del Ministerio de Seguridad, pero sí que estaban planeando eh, eliminar todos los, los reprocan activos y volver a hacer el censo. Eh, ¿Hay alguna información concreta sobre esto? No, no, solamente fue una alarma, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna ningún comunicado oficial ni nada, los programas siguen saliendo de a poquitos, o sea, las inscripciones no salen como antes, pero sí siguen Eh, sucediendo, eh, no hay una, o sea, es todo un reacomodo que viene siendo internamente también, eh, los médicos tuvieron que también hacer una readecuación, igual que, que las, las organizaciones y bueno, los cultivos, o sea, todas las áreas con respecto al cannabis eh, tuvo o está teniendo en este momento inclusive eh, una reforma. ¿Y Nosotros estamos viendo que Eh, a, nosotros estamos organizados acá en Córdoba, eh, sabemos que venimos acompañando con los dispositivos de salud, con áreas productivas, eh, hay muchos programas, muchos proyectos también que, que se interactúan con el uso de, del cannabis, no, en salud mental también, con reducción de daños, en tratamientos complementarios con, eh, por ejemplo, ITSs, eh, ¿Qué, qué son los bueno, ITS. Bueno, hay un montón que... Justamente por eso en esta marcha invitamos a, a todos los dispositivos de salud integral a uh, que formen parte no de, de esta de este momento. Está bueno. Este eh, decías hay una, una reorganización del accionar de los médicos y cómo se están cómo se están manejando. ¿En qué consiste esa reorganización? ¿Qué no están pudiendo hacer? No, en realidad no es una reorganización, sino es, un, o sea, es la, la parte legal que se pidió, que se solicitó que todos los médicos tenían que tener eh, una especialización de cannabis para poder inscribir. Entonces, bueno, había organizaciones o, o médicos eh, privados o, o públicos de toda índole que no tenían la especialización hecha en cannabis, entonces eh, tuvieron que... Eh, como reinscribir, como de alguna manera los usuarios con médicos que sí tenían las diplomaturas o la especialización realizada hasta que los médicos pudieron realizar la diplomatura o la extensión que necesitan. ¿no? Esto es para el reprocan. Eso para el reprocan. Sí. Entiendo, entiendo. Eh, reprocan que bueno recordemos está vigente todavía eh, y que eh, están saliendo nuevos pero con, con cierta lentitud. Sí, bastante lentitud, pero bueno, es es así. ¿Cómo se hace, en San, ¿cómo se hace en San Marcos para eh, tramitar el el Reprocan hoy día? Eh, nosotros estamos haciéndolo de forma privada únicamente porque no estamos más en salud pública. Uh -huh. eh, así que, bueno, estamos trabajando con diferentes organizaciones y médicos, espacios privados que son eh, profesionales de la salud de, de diferentes áreas y bueno venimos haciendo toda esa interacción de a poquito. O sea que para quien esté interesado en acceder al registro pueden comunicarse con Alpaca Maska. Sí sí con a, a sabiendas que nosotras no, no somos quienes damos no digo para los conseguir de registro no claro para conseguir para que les den una mano y los guíen no digamos Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Pueden, San... pueden comunicarse con nosotras. De hecho, no hay ningún problema si necesitan también acceder a otro tipo de información o acompañamientos, también se puede. ¿En San Marcos hay médicos con especialización eh, canábica? Sí, hay varios. Nosotros no trabajamos con en este momento con, con ellos, pero sí hay. Bien, bien. Nosotros estamos trabajando con con la doctora que trabaja en el hospital, eh, Aurilo Crespo, uh -huh. eh que se llama Victoria Enrión, uh -huh. y bueno, con ella estamos haciendo los los registros. Bien. Y pues eh, bueno, hay un montón de médicos que son de especializaciones, ¿no? Está bueno. Eh, Iris, para cerrar, agradecerte, y bueno, contanos un poco cómo fue ahí en Córdoba, qué pasó, eh, hubo mucha gente, qué, qué cantidad de tiempo duró la marcha. Bueno, en realidad la marcha fue desde las 6 de la tarde, aproximadamente 6, 6 y media, hasta las 8 de la noche que llegamos, dimos toda una vuelta, eh, se vivió como una fiesta, estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 en, en el paseo, en el parque Las Heras, con los dispositivos, con música, mucha gente, eh, información, testeos, dispositivos de salud integral... Eh, estuvo muy bueno, la verdad es que se acercó mucha gente a, a compartir, a marchar, a entender también de que hoy el, la problemática en sí no es el cannabis sino el uso de otras sustancias, uh -huh. a entender un poco también que es eh, el uso de la reducción de daños, que es el uso de un dispositivo integral, eh, que también nosotros tenemos a, al alcance con lo que eh, viene sucediendo y, y en el caso de alguna urgencia o, o como fuera que, que la llamemos, eh, a dónde acudir, ¿no? O sea, en, en todas las áreas. Está bueno, está la verdad bien. que se vio muy lindo, asistió bastante gente, muchas organizaciones, muchos emprendimientos, proyectos, eh, mucha gente autoconvocada, eh, creo que, que estuvo muy buena, se disfrutó muchísimo, eh, los compañeros que organizaron, ¿verdad? que nosotros hicimos nuestro granito para que para que salga como salió. Un disfrute. Bueno, muchas gracias Iris, te mandamos un abrazo y gracias siempre por hablar con la Gravato.